a Lanzuategui en la ciudad de Puerto la Cruz este domingo, Lanzuategui que viene de empatar entre semanas del Caracas a 0 a 0, Lanzuategui que matemáticamente aún eh, tiene la esperanza de meterse en Copa Libertadores, así sea con el tercer cupo, en este caso se encuentra cuatro puntos del Caracas. Deberá, por supuesto, además de avanzar a Tucanes, ligar una derrota del Caracas ante el Táchira Para entonces colocarse a solo un punto Y dejar todo para la última fecha, a ver si se le da la posibilidad al cuadro de Daniel Farías Mientras que Tucanes, bueno, le tocará por mero trámite cumplir con estas dos fechas Esta de visitante y la última de local Para tratar de darle, como quien dice, un agradecimiento a lo que es su, su fanaticada Eh, considerando que los, el apoyo tuvieron el apoyo suficiente un, un promedio de 8.000 mil personas de asistencia a veces 10.000 personas al estadio de puerto Ayacucho y por lo menos los resultados en, en la apertura parecía que se le daban y al principio de clausura pero el equipo no pudo aguantar y lamentablemente vemos cómo debe descender a la segunda división pero entonces le tocará hacer, <risas> y visitar a, a lanzogui que está um, con mucha necesidad de sumar y de sumar de a tres y por lo tanto No, no va a tener nada fácil allá en el estadio de o sea, Antonio Anzuate en este partido que también se jugará a las 4 de la tarde. Eh, en la ciudad de Valera también el Trujillanos, equipo que también está luchando por permanecer allí en mitad de tabla o tratar de escalar en el grupo de la fase pre-sudamericana, estará recibiendo a otro equipo que también está en ese mismo lote, como lo es el Aragua Fútbol Club, el Aragua que... Se encuentra allí en la, en la séptima posición, eh, pero sabemos que las visitas a Valera nunca son a, agradables, no son nada sencillas y sabemos que Trujillano buscará de todo mantener su su condición de local a ver si rebasa los 40 puntos. ¿sí? Es un doble directo de, de mitad de tabla y aunque Trujillano Fútbol Club no ha sido ese equipo arrollador en casa, siempre es difícil esa plaza para, para cualquier equipo, ¿no?, que visita Valera. El Aragua Fútbol Club, si, eh, como bien lo decía, situado en la posición 7 de, de la tabla acumulada con, con, con 44 unidades, ya aseguró, ya, ya aseguró ya no su puesto en el octogonal, pero, es que no ta, pero tampoco tiene, está a 6 puntos. ...del Deportivo en ...cosa que ya es... ...ya matemáticamente... ...está descartado, pero... ...querrá llegar en un momento para... ...para los partidos de octogonal... ...que se le viene al club dirigido por... ...Cabariel y, eh, y... ...algo más por acotar, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con el partido de Mérida... Estud ...estudiantes estará recibiendo a Monaga... ...como ya decíamos, estudiantes sigue dependiendo de... ...de sí mismo solo le bastará una, una victoria y un resbalón de Carabobo para entonces asegurar su permanencia en primera división, no le queda de otra el cuadro de Chudivera, tratar de hacer valer su condición de local ante un Monagas irregular también en este torneo, con 18 puntos, el cuadro de Maturín que viene de, de ganar en su, última, en su último partido ante el Real Sport Tendrá que sortear con la baja de su delantero, Fernando Cabeza. No estará para este partido por amonestación, por suspensión. Entonces, bueno, la tendrá un poco más complicada. Monagas que también está ahí luchando por asegurar ese cupo a fase americana con 39 puntos. Apenas uno o dos lo separan del, del real Epo, Por lo tanto, también está en la obligación de sumar por lo menos un punto. Tiene que traerse de Mérida para entonces tratar de mantenerse en, en esa... Lucha, partido que también se disputará en el extremo metropolitano de Mérida a las 4 de la tarde. Eh, Monagas ha sido el peor visitante junto con Tucanes de Amazonas, así que no sé qué se espera en este partido, aunque Estudiantes de Mérida no se va a conformar con una posible derrota del club de Carabobo y va a caer enfrente de su gente, ganar y así darle esa alegría ¿no? de de estar en la próxima temporada en la primera división del fútbol venezolano, Michael. Sí, no, ese veremos lo que sucede en el resto de estas eh, estas jornadas. Hay que acotar que todos los partidos, los ocho del domingo, serán a las cuatro de la tarde, eh, por condición de torneo, al igual que en la última jornada. Ya analizaremos los resultados, cómo quedan las tablas. Hay que acotar que de la posición 9 a la número 14, entre Trujillano y Táchira hay apenas tres puntos de diferencia, por eso o se hace es interesante cómo quedaron los resultados en esta fecha número 16 la penúltima del torneo clausura. Víctor Lamo y Michael Subarán somos Hatri Deporte, buenas tardes.